Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana, nos vamos a estirar un poquito hoy del horario establecido seguramente porque eh, nos vienen a visitar al piso para que hagamos una entrevista eh, con esta música de fondo Mortal Kombat elegida por ellos. Eh, porque los... tenemos evento esta noche. Hoy tenemos evento, un evento que la ciudad de La Plata eh, tiene que saber de qué se trata. Eh, estamos con eh, Lee Kimei de la Liga Marica de Combate eh, Participantes, miembros, cofundadores, presidente y tesorero de la Liga Marica de Combate eh, Peleadores de la Liga Marica de Combate también Para que nos cuenten de qué la va esta liga y de qué la va eh, la actividad de hoy El espectáculo, el combate de hoy Buenos días chicos Hola Pablo, hola Julia, eh, hola a la audiencia eh, bueno, la Liga marica eh, nace de un interés que tenemos común... ...por los deportes de combate, las artes marciales... Eh, ...en realidad nace con este, este muchacho que tenemos acá al lado... ...que se atreve a desafiarme en un momento... Yo, ...su profesor, su entrenador, él, mi primer alumno... ...me dice un día te voy a cagar bien a palos... ...cortito y literal... ...y bueno, como sabemos... Eh, no se le dice eso a un boxeador porque lo primero que hace es invitarte al ring, ¿no? Así que esa es, eh, así es como, como nace la liga eh, y decidimos, bueno, ponerle una fecha y hacer un, eh, una pelea de ¿cuántos fueron? ¿Cinco rounds? Cinco rounds. Cinco rounds de dos minutos, intenso. Cinco rounds son bastante. Donde obviamente no lo cabía a palo. No. Perdiste, claramente. Perdiste, claro. Claro. <risa> eh, y bueno, y ahí en el trajín que fuimos armando dijimos, bueno, invitemos, conocemos a más, a más amigas, amigues, amiguis que estamos entrenando en diferentes cosas y dijimos, bueno, vamos a ampliar la propuesta y vamos a ver qué pasa y así surgió, con también un poco para, para plantear algo propio, con las reglas que, que pongamos nosotros eh, para salir un poco de los circuitos que ya conocemos eh, mainstream, o bueno, los que rigen acá en La Plata, que tienen unas reglas a las cuales claramente no adherimos, eh, no nos sentimos cómodos en esos circuitos y, de, y agregándole además todo lo que queremos, ¿no? La parte de la performance, la parte de, eh, más política, ¿no? Del planteo de, de, los, de los cuerpos, de cómo se manejan, de lo que pueden, de lo que no pueden, contra quién compiten, cómo se miden... Eh, ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con el, con, el, con el entrenamiento, con el dolor, con los golpes y todo? Y en una combinación eh, medio explosiva y bastante puteril, diría yo, ¿no? Es como... es atractivo porque es como una mezcla de, de fantasía y de realidad, ¿no? Porque vos llegás a... Habrá una pelea de la liga y hay como una cuestión de, de montaje, de, de disfraz, de travestismo, de, de un montón de cosas que se mezcla con la realidad de la violencia, ¿no? Porque estamos todas montaditas divinas, pero después cuando tenemos que pelear nos damos más a real, digamos. Sí. Entonces se produce como una magia que es muy atractiva de, de ver y también de múltiples personalidades, ¿no? Vamos cambiando. Como somos poquitos, eh, somos diferentes personajes dentro de la liga que tienen que ir a conocer. ¿Cuáles son algunas de estas reglas eh, que construyeron para darle forma a la, la Liga Marica de Combate, distintas a una, al, al, al espacio tradicional hegemónico de, de las peleas? Y mira, medio que lo vamos armando en el camino en cada edición, ¿no? Eh, lo, lo bueno de esto es que la, los límites, las condiciones y estas reglas, que podríamos llamar reglas, ponele, eh, las diseñamos nosotros mismos. Entonces es como nosotros queremos que sea. Eh, por ahí cuando participas en un circuito más eh, tradicional de los ya conocidos, esos que levantan un montón de entradas en el estadio Atenas, por ejemplo, te tenés que atener a todos los protocolos que no van teniendo en cuenta ni cómo te sentís emocionalmente, ni, eh, ni si estás preparado, ni a veces te apuran, eh, estás meses preparándote para reventarte ese día, Vas, te reventás y después no hay nada más que una botellita de agua y una manzana de, de premio, digamos, entonces, ¿no? Y, y así capaz que peleas años hasta que te puede, ellos deciden, ellos, ¿no? Ellos con, con la O bien grande deciden cuándo promoverte y si te empiezan a pagar o no y ahí los tejes y toda la, la cuestión. Ahora, no, ¿vale? en, respecto a eso que dice Lee también otra cosa que tiene la liga otra característica es que es un evento autogestivo y que el ring el montaje, las producciones de fotos las filmaciones toda lo, la producción que van, van a ver es eh, hecha por las peleadoras y los peleadores mismos y que también eh, eh, Por eso cobramos una entrada como para poder sostener eso y también para después de la pelea poder llevarnos algo de plata porque es mucho laburo el que hacemos, entrenamos muchos días, varios meses eh, y es eh, difícil. Entonces también es otra característica también de la liga eh, ser autogestiva. Ahora, eh, en esta cosa de las, de las luchas o los diferentes modos de las luchas, ¿qué hacen? ¿Más boxeo? ¿Más MMA? ¿Qué, qué, es lo que, qué entrenan? Eh, vamos atendiendo a los intereses, ah, okay. <risas> básicamente. Vamos, vamos eh, mutan cambiando todo el tiempo. Eh, tenemos conocimientos en kickboxing, en boxeo y en Muay Thai, que esa es un poco la formación que traigo yo. Y de ahí nos vamos ampliando según... ...según vamos pudiendo, ¿no? Vamos aprendiendo, entrenando... Eh, ...pasándonos información entre la gente... Que, ...que va aprendiendo en otros lados... ...y trae y demás... ...pero también tiene todo este costado lúdico... ...o performático... ...si le quisiéramos decir de algún modo... ...entonces... Eh, po podemos salirnos del de formato tradicional del boxeo y romperlo como queramos básicamente, ¿Qué? podemos hacerle lo que queramos a una pelea de boxeo o también, se puede, la liga es un lugar en el que se puede llegar a plantear una pelea completamente tradicional si, si usted quiere <risa> si usted quiere, quiere venir a participar y quiere pelear eh, contra algún oponente que no conozca o que conozca y quiere hacerlo en el formato tradicional también se puede ¿Sí? no es necesario tampoco, no es que la cuestión del personaje y todo es, es sine qua non, no, no, pero bueno, somos bastante eh, loquitas todas las que estamos allá adentro, entonces eh, lo desarmamos como queremos, ¿sí? y nos vamos al piso si queremos, ¿no? vamos, vamos, lo vamos armando, digamos. Dentro de las cosas que eh, van a pasar hoy, eh, me, me informaron que hay algo llamado riña de bar o algo parecido... Eh, mm. Que no entraría tal vez en lo que sería un boxeo más tradicional y sería más, más propio de la Liga Marica. ¿Qué que va a ser eh, la pelea de Riña de Bar? Mm, tendrán que venir a descubrirlo. <risa> eh, mira yo lo defino a ese número que me parece fantástico. No, no está para perdérselo, la verdad. Hoy lo defino como arreglando asuntos. Cuando, ¿Viste cuando siempre decís yo? A vos... Ya no hay palabras. <risa> ya se no podemos, la, la, ya no podemos mediar palabras. Y es inminente que nos, que nos habiliten dos rounds. En dos rounds. Lo arreglamos. Y queda ahí. Entonces es un poco esa propuesta de explorar eso, que, que las fantasías que tantas tenemos a veces no. Dame dos rounds. Después, después no pasa más nada. O sea, ¿no? Lo arreglamos acá y se acaba. Entonces va un poco por ese lado. Eh, Va a ser muy divertida de ver, va a haber sangre, esperamos. <risa> no, eso no va, eso no va. <risa> eh, o sea, esta noche lo, lo que entraría más en lo tradicional, no sé, me corregirá acá Ali, es lo, el kick. Después eh, la riña de bar es medio un invento, la lucha de piso también es medio un invento de, de la liga porque tiene sus propias reglas, tiene bueno, un montón de cosas que son propias de la liga y lo más tradicional, lo más que intentaremos que se acomode más a eso es la pelea de kick después es todo también como un, un invento. Además de también que hoy van a haber personalidades invitadas VIP, va a haber también eh, una por porno violenta eh, va a haber música con DJs va a haber proyecciones, va a haber feria ¿Dónde y a qué hora es hoy? Hoy a las 20.30 puntual puntualísimo eh, arrancamos a reloj así que 2030 en el centro universitario Zuleño, que queda en la calle 47, número 840 entre 11 y 12 Ahí ¿Y estamos. quiénes pelean hoy entonces? Entonces tenemos la riña de bar con Cálida y Karina eh, después eh, bueno las, las perfos a cargo de Levón y Juan Ejemplo puto Denista. Eh, tenemos la pelea de kickboxing de uh, Polvoratrila y Adrianita Pesadilla eh, y la lucha de piso entre Bastardo y Veladona Martínez. Si alguno se quiere acercar a la Liga de, la Liga de Combate Marica, la Liga Marica de Combate, eh, quiere saber dónde entrenar, quiere sumarse a este equipo de loques, eh, ¿cómo tiene que hacer? Eh, ¿Cuáles son los circuitos? Si se han ido generando circuitos de, de entrenamiento, cómo, ¿cómo funciona el poder acercarse a la Liga? Sí, eh, principalmente a través del Instagram nos manejamos, ¿sí? Eh, nos gusta que nos escriban ahí primero, primero, no caigan directamente con las cámaras ya, ¿no? Como dicen una vez. Eh, nos gusta que nos escriban primero y, y nos vamos conociendo. Se puede venir a entrenar al espacio donde entrenamos, todo eso, toda esa información la pasamos por, por las redes. Y también nos pueden escribir si están entrenando por fuera, en otro lugar. Y sienten que el llamado puteril, lesbiano, maricón, pugilístico. Eh, ¿Se entiende? Si se si, si, si, si atiende a ese llamado, se puede participar de la liga eh, proponiendo un contrincante o, bus o buscamos uno. No es necesario entrenar en la liga para poder pelear en la liga. Y si les interesa entrenar, sí, nos escriben y estamos todo el año, todo el día... Mucho entrenamiento. Exacto. Sí, tratamos de que sí, lo más posible. Eh, tenemos grupos de entrenamiento autodefensivo, por un lado, y después eh, lo que yo llamaría algo así como una clínica de investigación, que sería la liga, porque es, buscamos, buscamos cosas.